Ya ya ya te ah, bueno. A ver darle un poco de voz. Vai, vai, vai, vai. Me alejo un poquito. Vale, le, le metro. La construcción de 1 metro, metro por el centro urbano de Donostia. La construcción de 1 metro por el centro urbano de Donostia ha sido impuesto contra la voluntad de una mayoría de Donostiarras y carece de justificación frente a otras propuestas de mejora del transporte público en la ciudad y de la red de Uscotren en Ipúzcoa. Los graves problemas surgidos en la ejecución de la obra no hacen más que confirmar la insensatez de este proyecto. Repetimos.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 Oraindaunea. Oraindaunea. Ardurak argitu, metroa behin betiko gelditu. ¿Qué más tiene que ocurrir? Depuración de responsabilidades. Metro paralización definitiva. A Sarawak, Amalau, a Amabitán, Koldo Mitchelenatik. Sábado 14 de noviembre, manifestación a las 12 en el centro Koldo Mitchelena. Desde el centro. Repetimos. Sábado 14 de noviembre, manifestación a las 12 desde el centro Koldo Mitchelena. Ardurak argitu, metro A, bein betiko geldito. Ardurak argitu, metro A, bein betiko gelditu. Depuración de responsabilidades, metro paralización definitiva. Oraindáunea, metro A, bein betiko gelditu. Ahí va, así se estaba. <risa> He hecho el último trazo. Vale. Llamamiento a la movilización para volver a protestar contra el metro y reivindicar que la mayoría ni queremos ni vemos necesario este despropósito. Sábado 14 de noviembre a las 12 horas desde el Codo Michelena manifestación. Llamamiento a la <coughs> Repetimos.